dezar y ratia en el 100.8 10fm agenda de conciertos noticias temas del recuerdo discografía de grupos entrevistas y sobre todo música.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 Para todos y todas que sintonizáis este tu programa Euskal Música, los jueves el riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, cita que también la puedes volver a tener y en la cual pues volvemos a poder disfrutar de este tu programa en repetición tanto el sábado como el domingo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, aquí en el 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia. ...y ya sabes que cada jueves en cuanto concluye este tu programa Euskal Música... ...lo subimos a las redes sociales... ...lo subimos a Facebook, a facebook.com... ...barra Música, Berriozar y Ratia... ...la página de Facebook de este tu programa... ...en la cual aparte de escuchar este programa... ...a la hora que más te guste cuando a ti más te dé la gana... ...también tenemos las noticias más destacadas de la semana... ...la agenda de conciertos por supuesto en respectivos carteles... Videoclips y por supuesto, aunque otro tema musical Todo ello en facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia Hoy comenzamos nuevo año y lo hacemos pues con unas novedades interesantes El nuevo trabajo discográfico de Anari Y el nuevo trabajo discográfico para una formación que se hace llamar Mamba Bet Que acaban de publicar su álbum Pines Men in Black Y aparte de ello también escucharemos a Cúpela o por ejemplo también escucharemos el nuevo trabajo discográfico de nekes que después de dos años regresan al panorama musical con el álbum Lo Cache Taco y Gellan Todo esto y más cosidas durante estos próximos 90 minutos en una nueva edición del programa Euskal Música Tu cita con la música local la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales Recuerda, eh, los jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde, fin de semana, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, pero en repetición. Y si te parece, vamos a comenzar el programa de hoy de Busca la Música, y lo vamos a hacer con una mujer, lo vamos a hacer con Anari Abel alberdi que debutó en 1997. Sus primeros pasos en la música los dio como batería en el grupo Sick Out junto a miembros de Acausaste. Y después de esta incursión en la música como batería, decide adoptar el euskera como forma de expresión debutando en solitario en 1997 con un disco homónimo, en el que colaboran Miquel Abrego, batería de Bap y Negu Gorriak, entre otros, Xavi Strubbel, guitarrista en DUT y Un elenco de músicos vascos que seguirán acompañando a Anari en sus posteriores discos. Su segundo álbum, ABIAC, no llegó hasta el 2000. En esta ocasión, Anari le cedió a Xavier carazo el papel principal en la producción. Volvieron a colaborar Miquel y Xavi, además del propio Kaki, drag bajista de VAP, Rupero Rodrica, Miquel Azpiroz o Petty, con quien acabaría publicando el Split Anari Tapeti en 2003. Hasta 2005 no apareció su tercer y más aclamado trabajo, Zebra en él una colaboración con Carlos Osinaga de Amodio y Ex Lisabo quien es el que se encargó esta vez de la producción del disco el disco se grabó en los estudios de Bomberenea y volvieron a aparecer Drac y Mikkel además de Carlos o Robert cantante de Aton Rumba en 2007 junto a miembros de Inoren Eroni y Lisabo Creó la discográfica VideoHoods para editar sus propios trabajos. El 26 de enero del 2008 apareció su primera referencia en ese sello, Anari Café Anchoquia Susenean, un EP de cinco temas grabados en directo en el Café Anchoquia de Bilbo. En 2009 llegaría Irla y san y ahora en 2015 regresa con su nuevo trabajo de estudio Sure Aurekari Ashan. Penalac bajo su propio sello discográfico Vide esta es un poquito la trayectoria musical de Anari que comenzó en 1997 con su primer trabajo en solitario, pero anteriormente dio sus primeros pasos como batería en el grupo Sick Out, junto con miembros de A nos quedamos pues con el disco más reciente de Anari publicado hace pocas fechas así que es novedad esta semana en el programa Euskal Música, el álbum Sure Aurekari Penalac y de él te extraemos los temas Oreinac y Luisa beste daik goartien artean artean eta zuzen gobe du abendo la rapatusen Pues con novedad hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Música Con el nuevo trabajo discográfico de Anari El álbum Sure Aurekari Penalak Y de la música de Anari nos venimos hasta Iruña Más concretamente nos vamos con la formación Neques Ya que tras dos años de espera Llegó el nuevo disco de Neques Lo Kachetako Igela Con un renombrado estilo rompedor y muy contundente 11 temas llenos de energía y motivación Para despertar y abrir los ojos a una sociedad enferma Canciones que hablan de la difícil situación actual en la que nos encontramos de la incomprensible situación palestina, el del amor y el desamor y de esos personajes que al acercarse al poder arrasan con todo lo que tienen a su lado. Con intención de hacer abrir los ojos a los oyentes, Neques se presenta con un nuevo disco más maduro, más trabajado y más pensado. En estos momentos, el grupo ha conseguido acercarse a lo que buscaba en cuanto a composición y sonoridad musical se refiere. El álbum y gela ha sido grabado en por Fran y Fonda y ha salido bajo el sello discográfico Maldito Records. Desde el 6 de noviembre está en la tienda de discos este nuevo trabajo discográfico para Neques. Ya pudimos mmm, disfrutar de una entrevista que hicieron nuestros compañeros del programa ¿Cómo están ustedes? de Eguski Ratia y ahora pues nos quedamos con su buena música nos quedamos con los temas Holocausto Berria y Buruga Bequeriari Escubidea. Dos de los temas incluidos en el nuevo álbum para esta formación de Iruña Neques, el álbum Locachico y Gala! nos vamos con EH Sukarra, que tardó 11 años en grabar Wiñak, su anterior disco, y ahora regresa apenas dos años después con Asken Gesia, un álbum fiel al espíritu del grupo, a caballo entre el punk acelerado, el rock y el pop. Según comentaba la banda, el anterior disco iban temas más viejos y otros más recientes. Fue como un recopilatorio. Ahora, este es un disco fresco, con temas hechos en los dos últimos años. EH sucarra regresan en 2015 con el formato de trío asentado con Loyola Madera, la va Batería, Asier Garay al bajo y Norton Asken Gesia ofrece un toque nostálgico aunque de interpretación abierta como siempre incluye música emocional melódica y que entra fácil como muestra dos de los temas incluidos en este álbum Aspaldi Coloreac y el tema Isarren Villar Tekin argi sta tu desacket es pa sio infinitoak ludia miya kai xar i eta itzaltzerik es eta itzaltzerik ez, ez. ahí está sonando el buen rock and roll de esta formación E.H. H. Sukarra, una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música y que ahora en el 2015 regresa con este nuevo larga duración Asken Gesia, y con temas como Aspaldico Loreak e Isarren dos de los temas que hemos escuchado en la sintonía del 100.8 en Berriozario Ratia, en el programa Euskal Música. ¿Y qué te parece si nos vamos con pop rock electrónico? Ya que nos vamos con una novedad, nos vamos con Mamba Bet, que es la referencia de la música pop rock electrónica de Bilbo desde Hace una década, sesiones de magnetismo electrónico incitando a la baile, voces guiando el ritual, guitarras agitando el ambiente y baterías compactas unidas a los característicos bajos potentes sintéticos de Amamba conforman un ecosistema perfecto entre el pop, el indie rock y lo electrónico. Han actuado en festivales importantes como el BBK Live, The Coldplay y Chemical Brothers. BIM de Crystal Fighter e Imaginés Dragons, Costa de Músicas de Lanzarote con La Paz y la Excepción, el escenario principal de las fiestas de Bilbo junto a We Are Standard, Fusible Fest de Granada con Le People de Elf, Repercusión de Galicia y un montón de festivales más. Dos álbumes, tiene la banda y un EP. Ahora regresan al panorama musical con este nuevo larga duración, paint Me In Black, 10 canciones llenas de extribillos que enganchan y Y sonidos electrónicos que marcan los potentes directos que ya han comenzado a ofrecer en la nueva gira y han estado en el escenario Santander junto a OBK, en la sala Hangar de Burgos o en el café Anchokia de Bilbo. Es novedad esta semana, Pint Main Black es el nuevo trabajo de Mamba Beat y de él te extraemos los temas Sigor Nasasu y sin Esin Lorikeguin. Sigornazasu así mesando ya sa y su garisco tenta si yo an Beresianos sinais sigornaza tu ya sa armas arean Beresianseinais Be a turn, the me you're already on the music Dance send to us Be comprobar todos los estilos musicales dentro de lo que se refiere a la música de Euskal Herria están aquí, cada jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde, cada fin de semana en repetición, en la misma franja horaria en Euskal Música, como muestra el botón de la música pop rock electrónica de esta banda de Bilbo Mamba Beat, y nos vamos con otro estilo musical, nos vamos con la triquitrisa y el pandero nos vamos con cupela que desde 2006 comenzaran su carrera como cupela han acertado disco a disco romería a romería, con el cara ...carácter popular de sus composiciones. Ángela Rañaga y Xavier Sávate Alverdi han aunado versos y triquitrisa para gozo de la fiesta popular. En este, su quinto trabajo discográfico ya, Euchi Goyari vuelven a utilizar esa mágica fórmula que solo ellos conocen para conseguir ese sabor auténtico y popular que les caracteriza. Con la ayuda en las labores de producción del ya habitual en sus grabaciones, Miquel cruchaga y la inestimable colaboración de Aitor Furunda han vuelto a dar en la diana y vuelve Cúpela en estado puro en este quinto Trabajo de su discografía Musical. Nos quedamos con este álbum Euchi Goyari y del él te Los temas Erre Cortari y Mutico Tatik Erre Cortari Sue y Cantari Sale en Gorazza Real Festa biorto itza zu berla se cenare nacerre logimentu delna contentu bela del unico ala supi baina ordore geu farrigera degiraga Tugu Ibi nibi okabosa Erririk erri pasa ere bai Zenbait bakoita olza Gusto kolana izan dudala Ez nahi zaitkortzeko loza Zari, zari, zari, zari Nalare bizitza honin Zorti oterre pasoa Zenbait ote dut Premizu txilea Zenbait ote dut jaltzoa Aurrek aurrere Pasoa zaita Egietan zela osoa Horti bentsatu Gerri farrea Ez dela egio osoa Zari, zari, zari, zari, zari Nola eraklari Zari, zari, zari, zari, zari, zari. Umore alparri Pazartaran deitu gaituzten erreza dango gorazen Zaiatzen geran geureto aiez ingurua mejoratzen Listurak orde barrenean ta tumoreak kan gorazen Zari, zari, zari, zari, bola eraklari. Baitze hori ez duten garbi ikusten Azken orzoran deitzean ea Kantuzagortzen gait justen kantak antak gizaldietan Bizi aranzten dit justen Estaban sonando dos de los temas incluidos en lo que es El quinto trabajo discográfico para Cupela El álbum eu chico yari Los temas Recortari y Mutiko Tatic Un poquito de Triquetrisa y Pandero No ha venido mal a estas horas de la tarde Para poder disfrutar y para poder saborear En el 100.8 y ratia En una nueva edición del programa Euskal Música Y dejamos atrás la Triquetrisa y el Pandero De Cupela y nos vamos con algo más de caña Nos vamos con Viva La Esta banda que está de vuelta Vuelve el cuarteto formado por miembros de Alegia, Ataun y Orio Cuando no han transcurrido ni un año Desde que publicaron su primer larga duración Wasabi en el 2014 Han creado y lanzado este Su segundo álbum con el nombre Gure Eroyak, producido por Bombernea Ekinchak Vivala tiene mucho de ambos elementos El Ataundarra Aichol Barandiaran Y el Oriotarra Iñaki Gurruchaga son los vocalistas Ambos Bert Solaris El último también es guitarrista Además La formación la componen los músicos Xavier Echeverría, Pichu al bajo y Yulen Goikoetia a la batería. El elemento central de este proyecto que tiene mucho que ver con los versos musicalizados es las letras de las canciones. Nadie se escapa del fuego a discreción que proponen ni siquiera ellos mismos. Hay que comentar que la canción contra esanak brutal repaso de las contradicciones que observamos en el día de hoy o Erzainak, sarcástico himno dedicado a la policía de Euskadi. Son claro ejemplo De ello en este nuevo trabajo Discográfico, nos vamos a introducir En él, en este segundo álbum Para esta banda, para vivala Y de él te vamos a extraer los temas Contra Esanac y el tema que da título Al álbum, Gure Erojak Gure Erojak Somaliara eskoltekin Doazen arrantzaleak Ertzaina eta laguna Erdalduna bertzaleak Biderrak agindu dezan Egin dako asamblea Ira da mutua Locatzetan geltzalea ez Zergatik daute bete di Eskai bertso ladizta Kutetxeak monak Astne honean ana pranke star oen duko zain. Zegibanak arraizaille, asko dau praktik errean, lehenin barra ertzean beti marmar -mar.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 casi llegan hacia la luna, ya que vendieron un montón de discos. En 2014, Sure Mundua impacta de forma contundente. En Tol Sarmiento ha editado este tercer larga duración en los estudios Sonido 21 de Esparza de Galar, con el técnico Javi San Martín. ETS viene sin espanto alguno en su nuevo trabajo. Veldurric es tiene tres cambios notorios respecto a los anteriores discos. Es más corto, con seis canciones, pero dinámico hasta el final. El cuarto álbum está íntegramente cantificado En Euskera, sin perder pizca de alegría, este disco es más rockero, más serio, pero con toda la chispa del esca. Nos quedamos pues con Íñigo, Rubén, Floren, Rubén y Javier. Ellos son ETS en Toll Sarmiento y regresan en este año 2015 con el álbum Veldurriques. Y de él te extraemos los temas Euchi y el tema que da título al álbum Veldurriques. Mm. Ika gauza esateko nuen atzoni gordeta Minutu butxia huetan guzti zaztuta Begirada bakar batez esaten dizutena Libre izango zara guzti onarima. Ezer esan gabela portu zizuten atzo bizitza Gehien maite duzunaren gerizpean Gorkutza eramango zuten baina ez burua Ezingo dute hosto gore galdian <tusurra> Kilatze madu gure sena, karri deza Den aurrean orduak ez dira lagun onak. Malkos bustitzen den gela izi honetan Besarka bakar zukena ez esango nizukena SKAM de este nuevo larga duración de la banda de Araba ETS, el álbum Veldurriques, nos vamos con Chapel Punk, una banda formada en 1999 en la localidad de Lequeitio. Chapel Punk ha sido promovido por Iñiguito. Chapel y por su aula han pasado muchos músicos, pero desde hace tiempo que el equipo titular está sentado. Atrofi parte el bajo desde el segundo disco. Toki se emociona disco y disco también en la batería. El proyecto Chapel Punk, ahora convertido en trío, ha tenido sus ideas y venidas ya que Iñiguito es componente de Echayak, pero el bote tiene buen timonel. Chapel Punk ha demostrado personalidad para seguir en la ola diaria. 16 años y ahora su séptimo disco para proclamar en el título lo que siempre han sido. Punk Karen Semak, Hijos del Punk, Inigito, Atrofi y Toki, el trío Chapel Punk que regresa con este séptimo álbum Punk Karen Semak y del te extraemos los temas Tavernan y Gu Garaku. <música> Estaremos en el bar de siempre o en el bar de casi siempre Nos encontrarás en el bar Estaremos en el bar de siempre o en el bar de casi siempre Y todo nos da igual Hacemos vida sana, el humo de los porros Nos gusta respirar No sabemos al feo que lo no toquen los feos Tocamos y ya hasta... está de escuchar dos de los temas incluidos dentro de lo que es el séptimo trabajo discográfico para Chapel Punk, nos vamos al recuerdo, y lo vamos a hacer con el sello discográfico GOR, ya que en el 2016, este sello de Nafarroa, de Iruña más concretamente celebrará el 25 aniversario de su creación como sello discográfico, para ello han editado 25 canciones en euskera y 25 canciones en castellano, una canción por cada año, desde 1991 hasta 2015 componen el disco recopilatorio de la historia del sello GOR en unos casos canciones muy conocidas en otros casos no tanto pero muestran lo variado y lo intenso de este periodo de tiempo encontramos las primeras grabaciones de un montón de grupos que hoy día están en la cima del rock vasco y estatal como pueden ser Vendetta, como puede ser Marea o como puede ser también por supuesto al chatu o Legiotikan y Sutagar entre otros grupos lo dicho, 25 canciones en castellano 25 canciones en euskera Una por cada año desde 1991 hasta el 2015 Los 25 años del sello GOR Nos vamos a centrar en el segundo CD en el álbum en castellano Y nos vamos a ir hasta 1993 para escuchar el conocidísimo tema De Cojón Prito y los Guajalotes, Insumisión Y nos vamos a ir también hasta el año 1999 Para escuchar el tema Solo vivir de la formación escalaríaca ¡Señoras y señores! ¡Que te haga el Rey del Bodevil! ¡Eh! mandan una cara y no viene perfumada y si tu madre uy, uy, se espanta que está la guardia civil oh, oh, yeah. que te vayas a la y que te estás haciendo que te vas a perder ti oh, sí. como no y si tienes que hacer tu macho matrorómuro en el zafarrancho no lo vas a sacar Mi sargento, mi sargento se me cayó en Chile Diz que no, diz que no, diz que, no, diz que, no diz que no, diz que no Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta Lo que yo quiero es vivir Mi sumisión, mi sumisión La juerla me gusta mogollón Mi sumisión, mi sumisión, mi sumisión Y al que lo tiren al pilón luego te vienen los jueces Que te meten al talego Que te come su marrón Que se los lleven diablo Gijos de la tiburría Que se vayan a la mierda Que nos vamos de merienda Y que viva el vacilón Y viva el amor No me gusta la corneta Paso miado de la esta Viva la revolución Entre el egresador Di que no, que no Di que no que, no, que, no. que no que la mili no me gusta Y que a mí nadie me asusta Yo quiero En sumisión, que La juega me gusta a yo. En sumisión, de sumisión. Ya sabes que lo tiren al tirón. Y te sales del rebaño. Y no te va el uniforme. Me tira la silla. Vete dile Qualcomm. Dale vamos pues. Y si no ve que aquí ya que te forman y te explica lo que es la sumisión. Ya toma nota, en notas sus cuetes y devuelve la carta que la Mili no te encanta simplemente di que no. Ah, no hey. di que no. Vime, no. Di que no. Vime, no. que la Mili no me gusta y que a nadie me asusta. Ah, lo que yo quiero es vivir misión es su misión la cuerga me, me gusta mogollón y su misión de su sargento que lo tiren al tiroón mi su y su la cuga me gusta mogollón por lo relajo de su misión de su misión sargento que lo tiren al tión Te Una Carta Con la música del sello discográfico GOR Con Cojón Prieto y el tema Insumisión Y con el tema de escalariac Solo Vivir Incluido en el recopilatorio 25 años 25 canciones, vamos a poner ya El punto y final al programa de Euskal Música No antes recordarte tres citas La primera, este sábado 9 de enero En la sala subsuelo de Iruña Estarán actuando live y la formación ISAKI gardenac También este sábado 9 de enero A partir de las 10 y media de la noche En la sala Black Rose de Iruña Estará actuando la formación Scavideán, que por cierto el próximo jueves estarán aquí en el programa Euskal Música para presentarnos este su álbum, recuerda este sábado a partir de las 10 y media en el Black Rose, el próximo jueves aquí en Euskal Música para presentarnos su nuevo larga duración y comentarte que ya tenemos los grupos participantes en la nueva edición del Berrogué Minutu Rock que se va a celebrar el 27 de febrero en Durango a partir de las 10 y media de la mañana los grupos son Ken Suspi, Social alcohólica cop ets chapelpelpunk es chayak pendetapic son cheeseshatecconac y karillac ogeita Sei. Esos son los grupos participantes en una nueva edición del berro gayy Rock que se va a celebrar el 27 de febrero en Durango como hicimos con el Atorchu rock el jueves 25 haremos un repaso especial a este festival que se va a celebrar un año más en Durango y Este año, el 27 de febrero Con estas tres noticias Con estos tres conciertos Terminamos ya lo que es el programa de, de Euskal Música Y lo vamos a hacer escuchando Uno de los temas incluidos En lo que es el nuevo larga duración de Skavideán Más concretamente, nos vamos a despedir Con el tema que tira Recuerda, el próximo jueves estarán aquí En Euskal Música para presentarnos Su nuevo larga duración Hasta entonces, un saludo, agurro